58 minutos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 a todos nuestros amigos auditores Deseo que tengan un lindo y buen día Y que aquellos que tienen fe, que creen en Dios Así ah, va a ser un día maravilloso de victorias y de triunfo A todos ustedes, estimados amigos y estimados hermanos en el Señor Jesús Deseo que este día sea un día lindo, provechoso victorioso, lleno de esas bondades que Dios da para todos aquellos que buscan su camino bendito. Hoy día en esta en este día lunes, día lunes ya pasando de la mitad del mes de noviembre, oh, sí, estamos preparados, listos Para poder cada día traer o llevar la santa bendita palabra de Dios Voy a leer un salmo, un salmo precioso que a usted le va a gustar El salmo 33 dice así Alegraos o oh justos en Jehová En los íntegros es hermosa la alabanza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 Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, el pone en depósitos los abismos, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó a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 Amén. Es un salmo de alabanzas al Creador y Preservador. Es Dios que hizo todas las cosas. Una vez una persona, bueno, no, son cientos de veces que, que hay personas dicen, pero ¿cómo puedo ver a Dios? No sé si existe Dios o si no existe Dios. Claro, el pensamiento, la mente humana Es tan pequeña Como cuando la hormiga Estaba en el lomo del elefante Y decía, ¿dónde está el elefante? ¿Ah? Somos tan pequeños nosotros Que muchas veces Las mentes más brillantes No alcanzan a dar un chispazo De la grandeza de Dios Eso es Y él hizo, le dije yo a esa persona que, que muchas que me han preguntado Le digo lo mismo Le dice que le digo que la Biblia dice Que si quieren ver al Creador Vean las cosas creadas por él Y verán al Creador ah, Días atrás le dije a una persona Bueno, aunque una palmera esté plantada en un naranjal La palmera nunca va a dar naranjas Porque Dios ordenó a su semilla de cada especie multiplicarse según su especie así dice la Biblia entonces estimados amigos oyentes yo hoy día estoy grato con Dios me haga, me, me siento muy contento y alegre de poder ver la grandeza de Dios aún en las cosas más pequeñas mire en los países tropicales venden unos cuadros cuadros que se ponen en la pared son tan hermoso, pero tan lindo que los hombres no lo pueden hacer. Solamente eh, arman ese cuadro, ¿sabe cómo? Solo con alas de mariposas. Esas mariposas que tienen esos colores tornasoles. ¡Ay, ¡Ah, qué precioso! Qué precioso los cuadros que hacen. ¿Quién puede hacer una mariposa? de así con tornasol a ah, con sus alas tornasol claro la puede imitar la puede diseñar la puede hacer de plástico de otro material no es cierto pero con cosas ya hechas ya creadas pero y el creador a ah, bendita bienaventurada la nación cuyo dios es el señor el señor de todas las cosas y nosotros que somos sus hijos a través de la obediencia a la fe del Evangelio Porque Dios le dio poder De ser llamados sus hijos A los que creen en su nombre Ah, qué grandeza más grande Por eso que yo le decía que me siento grato Si, sí, en ser uno de aquellos que Propagan, que hablan de la palabra de Dios Y que se sustentan a través de de la fe en la palabra de dios salmo 33 he leído del versículo 1 al versículo 12levant mis bueno quiero contarle que anoche tuvimos un maravilloso y magnífico culto una reunión un culto culto, cultuar a Dios cultuamos a Dios, adoramos a Dios de una forma ah, que Dios solamente la hace sentir en nuestros corazones y de aquellos que tienen fe en el Señor ah, de aquellos que van a la iglesia a adorarle sí eh, eh, los tristes no van a salir tristes salen alegres porque están dolientes y enfermos Ah, el Señor hace la obra en ellos, en sus vidas, en sus corazones. Anoche estuvo con nosotros un querido hermano... ...que canta tan lindo con su hija, con su hijo... ...tocan la guitarra tan fantástico. Sí, nuestro hermano Ricardo, él y su familia... ...que Dios les bendiga poderosamente. El viernes fuimos a orar por su madre... Y ...su madre que estaba muy desvalida, sin fuerzas... ...anoche estaba en la iglesia... ...estuvo de pie en más de 15 minutos... ...ahí con todos los hermanos adorando al Señor... ...oiga, ¿quién hace eso? Ella no tomó una pastilla de fuerza... ...no, es la fe... ...a la poderosa fe del Señor... ...todos cantamos himnos y coros... ...tan lindos a Dios... ...y eso fortalece nuestra fe... ...y también fortalece nuestra alma... ...y nos da fuerza para seguir diariamente con gozo y alegría. Y si hay algo por ahí que nos entristece un poco, lo entregamos a Dios en oración. Cómo es bueno ser el Señor. Sí, tuvimos nosotros la bendición de poder recibir todas estas gratas y bienaventuranzas que Dios da para su pueblo. Bienaventurado el pueblo, la nación que tiene a Dios por su Señor. Sí, todos los pueblos cristianos Ah, como han surgido, ah. ¿eh? Los pueblos que creen en Cristo, que son cristianos. ¿Cómo creen en Cristo? Compárenlo con otro con otros pueblos que no son. Ah, estimados amigos oyentes, qué bueno es tener, por lo menos, ¿no es cierto?, las manos levantadas hacia el Creador y decirle, ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Sí, por eso que en esta mañana traje a usted un himno lindo, un himno precioso, adiós sea la gloria, que dice que me gusta este himno, que me gusta. Lo vamos a escuchar. Sí. Si la gloria se me diera, la llevaría al... Ah, sí, sí, adiós sea la gloria Por lo que Él hizo por mí Estimados amigos oyentes Y hermanos en el Señor Jesús Quiero en esta mañana Hablar de Jesús El Señor Jesucristo, el Dios de la gloria Aquel verbo que se hizo carne Y habitó entre nosotros Habitó entre nosotros para darnos a conocer y a saber efectivamente y sin error alguno que después de esta vida si sí, existe otra pero no como esta vida humana material no es una vida en la cual este cuerpo humano este cuerpo físico retiene si sí, esa vida que retiene que se llama alma dios ha puesto en nosotros el alma y el espíritu bueno hay escépticos que dicen no ¿Ah, sí? bueno entonces porque la, la ciencia todavía no le ha dado vida a alguna cosa no se ha sabido puede manipular lo que está hecho de la vida manipularlo dios le ha dado ¿No es cierto? Ese saber al hombre para un partir la partícula más pequeña, el átomo, ¿eh? lo parte, lo, lo lo domina y también hace para que sean liberadas las partículas del átomo, haciendo aquella explosión enorme. Eso es lo que Dios ha hecho y el hombre ha manipulado. Pero lo que está dentro del hombre el alma y el espíritu a ah, eso va a tener que salir de este cuerpo humano físico y a presentarse delante de dios y a presentarse y dar cuenta de lo que ha hecho a través del cuerpo sea para bien o sea para mal hay muchas personas que no le gusta eso que no le gusta que uno le diga que un día va a tener que a presentarse delante de dios porque piensan que se mandan solo claro dios le dio libre albedría libre albedrío este libre libre albedrío que nosotros tenemos que se llama libre voluntad si quiere usted escoge una cosa escoge otra escoge el bien o escoge el mal una y otra cosa no hay cosa intermedia en esto no hagan más o menos para no eh, bien o es mal ¿ah? es aire o es agua el hombre es es puesto por dios sobre esta tierra para vivir del oxígeno el aire a ¿ah? h2 la fórmula química bueno y si quiere vivir debajo del agua el hombre ha hecho todo lo posible para lo siento inventar cosas no crearlas inventarlas inventar cosas como un submarino para vivir debajo del agua o también vivir fuera de la atmósfera nuestra pero un día tendrá que llegar delante de dios su alma lo que está dentro del cuerpo y muchos no quieren muy bien allá ellos pero yo soy un predicador de la palabra de dios que debo de advertirle que un día tendremos que llegar delante de Dios y darle cuenta de lo que hemos hecho sí señor el propio Dios de la gloria se atomizó tan grande es el que creó los cielos y la tierra pero se hizo átomo, se hizo pequeño porque él tiene todo poder, se hizo hombre hombre el dios grande todopoderoso se hizo hombre para anunciarle con palabras audibles y entendibles al hombre que hay una vida después de esta vida y de acuerdo como sea su proceder su vivencia sus hechos aquí en la tierra es como usted va a llegar delante de la presencia del gran trono de dios y dar cuenta de lo que ha hecho allí dice la biblia será pesado en balanza simbólicamente lo dice por sus hechos o por la obediencia a dios de lo que ha hecho con su vida o si ha entrado por la puerta estrecha como hablábamos días atrás se si ha entrado por la puerta estrecha o se si ha ido por el camino ancho si ha entrado por la puerta estrecha, tiene un lugar reservado por Dios, un lugar inmarcesible, un lugar incontaminado, un lugar santo, el lugar que nosotros le denominamos el cielo, pero si no ha obedecido a Dios y ha tomado el camino que usted quiere por su libre albedrío, ha ¿ah? entonces no pues no irá a ese lugar que Dios ha preparado para los que le aman por eso es que cuando conocemos la verdad, el camino de Dios amamos a Dios porque Él quiere salvarnos de ese lugar tan terrible que van a ir todos los que rechazan su camino, su evangelio su buena nueva de salvación y el Señor el Señor Le dijo a sus discípulos Y, y le dijo a sus apóstoles Le dijo cuando recorría Jesús Todas las ciudades y aldeas Y enseñaba en las sinagogas En las iglesias de ellos Y recorría predicando ¿Qué cosa? El evangelio del reino O sea las buenas nuevas del reino Dice y sanando Jesús toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo es el versículo 35 del capítulo 9 del evangelio según San Mateo ah, él andaba predicando el evangelio, las buenas nuevas de que hay un camino, hay una puerta por donde entrar para llegar a ese lugar maravilloso el cielo y eso Dios lo da gratuitamente no tenemos que pagar nada dios lo pagó el señor jesucristo lo pagó con su sacrificio en la cruz en el calvario él lo pagó por nosotros nosotros tenemos solamente que entregarnos y aceptar lo que dios nos da solamente gracias señor porque tú señor me trajiste el camino de la salvación y la vida eterna y el perdón de mis pecados y dice que Jesús al ver las multitudes porque Jesús andaba recorriendo las aldeas ¿no cierto y enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo al ver las multitudes porque multitudes seguían al Señor Jesús tuvo compasión de ellas así ah, si Tenemos un Dios que es amoroso. Dios es amor. Así lo dice el apóstol Juan. Dios es amor. Muchos creen que Dios es un Dios grande, terrible, castigador. No, no, no, no, no. El hombre va a recibir el hombre o la mujer va a recibir de acuerdo a su proceder. Va a seguir va a recibir el pago. ¿Ah? Dios no es castigador. No, hay una regla de Dios El que hacen bien, bien tendrán El que hacen mal, tendrán mal Por eso que Jesús al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas Porque estaban desamparadas Y dispersas como ovejas que no tienen pastor Así vio Jesús a las multitudes de personas Estaban desamparadas como un reballo de ovejas que no tienen pastor una por aquí y otras por allá unas pocas en este lado, bastante en otro lado todas dispersas entonces jesús le dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha vasos son los obreros pocos rogad pues al señor de la mies que envíe obreros a su mies ahí entonces vemos nosotros el mandamiento de Dios para aquellos que entran al evangelio bendito, que los llama para ser sus ministros sus pregoneros de la palabra predicadores obreros, diáconos, presbíteros pastores evangelistas los que anuncian el evangelio del Señor ah son obreros de Dios a la verdad la mies que lo que es mies lo que la cosecha el fruto es la mies el fruto los frutos son mucho mas los obreros ah, hay pocos predicadores hoy porque habrán pocos aunque dice la gente por ahí está lleno de pastores lleno de iglesia pero aún son pocos pocos debieran de haber mucho más yo me alegro cuando veo un hombre de dios aunque sea un hermano que no tiene ninguna otra dignidad o responsabilidad en la iglesia como ser diácono presbítero obrero cristiano pero es un hermano de la iglesia que cree en el señor que no, no tiene el don de dios para ser como un pastor pero si sí es un hombre es un obrero también en la obra del señor y me alegro cuando está hablando del dios del dios todopoderoso con tanto gozo no cuando yo no es no estaba en el camino del evangelio como era despilfarrador con mi dinero era golpeador con mis hijos violencia eh, siempre había en mi hogar y yo era el principal de ellos pero ahora dios me ha cambiado dios me ha libertado yo llegaba borracho a mi casa y exigiendo esto, otro mi pobre esposa no hallaba que hacer hoy día todos servimos a Dios y todos contentos y yo de ver mi familia mis hijos mis hijas mi esposa, mi hogar qué lindo es eso testimonio vivos de verdad ah, los obreros son pocos hay que orar al Señor, rogar señor que hayan más personas valientes más personas señor que no le tengan miedo a las burlas o al ridículo nos señor envíe más obreros ah bienaventurado tú obrero del señor obrera del todopoderoso que anda surcando los corazones y sembrando la gran simiente de la verdad del evangelio y de la salvación y de la vida eterna. Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, pastor, pastora. Dios te bendiga. Si sí, que la mano poderosa del Señor te cuide, te proteja y te dé la sabiduría para poder hablar porque hay tantas ovejas dispersas que no tienen pastor o que el pastor muchas veces ha fallado también, y han quedado esas ovejas a la deriva, han quedado esas ovejas a la casa, a la casa del lobo. ¡Oh, libre la Señor! Y ayude esas almas que tienen sed de justicia, tienen sed del bendito evangelio, de la verdad de Dios, de la verdad del camino bendito de la salvación. A la, a, la, a la verdad la miez es mucha Dijo Jesús Mas son los obreros pocos Tú que eres obrero, obrera del Señor Calécete en la fe Y ruega al Señor De la mies Que envíe Obreros a su miez Y tú que no has entrado aún al evangelio del Señor Esta es la llamada Que hoy en esta mañana Dios te hace Te llama Para sanar tu corazón Sanar tu alma Y darte la bendición de ser llamado Hijo de Dios, hija de Dios A los que creen en su nombre Amén Jesús Y ahora este momento de la oración Alleguémonos con fe Al trono de la gracia de Dios Mi amado y buen Padre Celestial Dios de la Gloria Oh Señor ¿Quién somos nosotros Para que tú te acuerdes de nosotros Como dijo el salmista Que es el hombre Para te acuerdes de él ah Dios mío no somos nada somos hombres y mujeres fallidos que cuántas veces fallamos pero usted señor de la gloria en su grande misericordia y amor señor usted se acordó de nosotros los pequeños y nos ha sacado de la es del mundo y nos ha hecho pregoneros de su santo evangelio de su santa palabra ha limpiado nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca, y nuestros ojos, y nuestros oídos, nuestro caminar, lo ha limpiado con su sangre derramada en la cruz, en el Calvario. Oh Dios mío, nos ha hecho aptos para su reino y para predicar su Evangelio bendito. Gracias Señor con toda mi alma y con todo mi corazón, porque usted así lo ha hecho y nos sentimos felices, Y le amamos más cada día. Porque usted nos amó primero. Sí, Señor. Se acordó de nosotros. Señor, y usted ha hecho de nuestras almas. Almas aptas para aquel lugar precioso que usted tiene preparado. Para los que le aman. Y los que aman su venida. Amado Dios, le pido por los dolientes y enfermos. Aquellos dolientes, Señor, en su en su cuerpo, en su físico, pero aquello doliente del alma, del corazón. Para que usted, Señor, haga la obra de sanidad y de libertación. Y bendiga su pueblo, Señor, para que se afirme más en la fe. Y cada día testifique poderosamente de lo que usted ha hecho, Señor, lo que usted hace en nuestra vida. Y sigamos firme, firme, firme, en la senda del bien que usted vino a enseñarnos gracias Señor por este momento de oración por todos nuestros amigos radio oyentes sean ancianos sean jóvenes, señoritas jóvenes, niños, niñas de todo Señor amado porque usted el Dios de la gloria al que nos cuide nos bendice se lo ruego en el nombre de Jesucristo su nombre glorioso y santo Amén Señor Jesús Bueno, estimados amigos oyentes, nosotros tenemos culto y reunión los días martes a las 8 de la noche, los días jueves a las 8 de la noche, y también los días domingo a las 4 de la tarde las semanas dorcas y a las 6 de la tarde de la reunión general culto Evangelístico. La calle donde está nuestro templo es José Victorino Lastarria 630. Le convidamos pero con mucho cariño. Hay un lugar esperándole en ese lugar. Y este pastor, el reverendo Moisés Alvear, se despide deseando que Dios guíe su vida, su hogar, le bendiga y le prospere. Amén.